13 y 6 rebotes para Clemente 11 y 9 para Lisandro Racio Que metió el doble del partido Y recuperó una pelota muy pero muy importante Se festejó como un campeonato el triunfo ¿eh? De lo mejor de gimnasia De Comodoro con los 66 Yadman 19 y 4 19.4 rebotes Matías Andes que juega no bien al basque En el poste bajo Muy bien al basque en el poste bajo Es un crack jugando de espaldas al aro Y moviendo los pies Es un crack Es un crack Y pensé que alguno lo no quería hacer jugar al héroe 16 y 5 rebotes para él Y Clamsi que está volviendo de a poco 10 puntos y 12 rebotes crees dialogar con el héroe del partido? ¿Uno de los héroes? Tal vez era él también que quería jugar de alero en algún momento mm. Un tipo sin tiro bueno Con la inteligencia de Matías sande mm. Y ahí está el desafío mm. Mejorar el tiro, mm. por ejemplo Y no lo pudo mejorar Y es un crack de espalda al aro Te saca a pasear En un momento le cambiaron 3, 4 marcas Fue Amicucci, fue Racio, fue Clemente, fue el pibe Jerez Lo saca a pasear, tiene una calidad Para mover los pies, y para poder Definir de izquierda y de derecha Poco visto en el básquetbol argentino Sí, Gonzalo García que decididamente eh, Lo va a Utilizar, inclusive lo dijo Gonzalo aquí Hace un tiempo, lo va a utilizar Como relevo de Clancy No, es un crack, es un crack. Pero el equipo que ganó Fue el equipo sí, de diseño sí. ¿Cómo te va, Lisandro? ¿Qué decís? Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Escuchame, yo no quiero ser vigilante, pero me parece que recién te levantás, ¿no? Sí, sí, a su me, me parece que el festejo fue largo, che. La, la verdad es que me levanté bastante temprano para día. Mm, no Cuando creo, ¿no? ¿eh? partido. Generalmente me levanto más tarde. Está bien, está bien, está bien. Eh, bueno, hablaba y decía que, que el planteo de Ferro fue fue brillante para, para poder bajarle el goleo a gimnasia. Que, que venía de, de ganarle a Boca en más de 80 puntos y que venía de perder este con San Lorenzo en más de 80 puntos de visitante eh, y ustedes le bajaron en, casi en, en 15, 20 puntos la, la producción ofensiva que estaba trayendo y que, que en un momento lo pusieron muy, pero muy incómodo al equipo de Gonzalo García Sí, la verdad es que sí, creo que hicimos un planteo defensivo de bueno por ahí como quiere Álvaro de jugar a un tanteador bajo Más allá de que por ahí nos quedamos un poco sin gol al final pero me parece que el equipo dio la cara en lo último y y bueno con un par de, de pelotas jugadas y algunos tiros ahí que entraron eh, pudimos ver el partido eh, estamos hablando con Lisandro Rayo que metió el último ¿fue pase el de Maldonado o, o la tiró como venía? no la tiró ahí entre como dice Álvaro Martín en tierra de gigantes y bueno medio que lo taparon no sé si le hicieron fútbol como como El tema que quedó ahí, bueno, la agarré con y la tiré. Está bien, la metiste justo y terminó el partido. Creo que ni dejaron terminar el partido, ustedes empezaron a festejar antes. <risa> sí, me parece, no sé si se si alcanzó a terminar, esto me, me gustaría volver a verlo. ya te digo una retiré. cosa, fue muy finita, ¿eh? Sí, sí, fue finita, no sé si, si realmente se acabó, quedaba menos segundo, como fue, si tiraron después de ellos. Eh, porque o sea, apenas no ustedes metieron la bola, no apenas va maldonado va contra todo al aro y hace la pelota sale para cualquiera, le cae a Rasio en la mano que la va a buscar, no le cae porque le gana todo por atrás por la espalda y la mete de una con tablero. El banco de ferro sale como a festejar y ellos empezaron a festejar y no sé si todavía había terminado el juego. Mira lo que te digo. Pero bueno, una gran victoria. Don Matías, ¿dónde te sentís más cómodo? Mira, acá estábamos hablando de Sandes. El gallego decía, pensar que algún entrenador quiso que Sande juegue de alero, eh, su tiro de tres puntos tal vez no lo favorece. Jugar de, en, en el poste bajo, manejarse, un tipo que maneja bien los tiempos y que es inteligente para jugar como Matías. ¿Vos dónde te sentís más cómodo? Porque desde aquel Villángela en el torneo nacional de ascenso, ¿para aquí has probado en distintos puestos? Y fundamentalmente para entender cuál es tu rol hoy dentro de este ferrocarril oeste. No, yo últimamente he mejorado mucho el juego abierto, al aro sobre todo las, las penetraciones y todo eso creo que por, por ahí me di cuenta eh, que sacaba más ventaja ahí que jugando eh, más más cerca del aro por ahí pero pero sí eh, me gusta jugar abierto cor, correr la cancha los equipos que corren me eh, va muy bien ahí porque la verdad me siento me siento eh, más rápido generalmente que los los demás internos no tengo por ahí la la talla que tienen los demás no soy tan grande ni tan pesado, pero eh, por ahí gano más en velocidad que por fuerza. Porque sí. haz porque a ver, desde aquella posición que en la que te utilizaba Lovera, después pasando por Peñarol, Eh, en Webero hay a basket, recuerdo hasta que algún partido arrancaste jugando de pivote, naturalmente de acuerdo a las necesidades sí. del equipo, pero tal vez no. en, en un equipo en donde sí se planteaba esta historia de jugar abierto, de jugar más rápido con con Sebastián el tiempo que tuviste en en, en Bahía Basket y acá tal vez por por los nombres y, y, y por cómo juega Ferro. Eh, te, te preguntaba por por esto mismo para entender tal vez cuál cuál iba a ser tu rol teniendo en cuenta que además hay varios aleros en el equipo sí, sí, sí, no, eh, jugar de alero va a ser va a ser en alguna algún partido medio raro alguna excepción por ahí que quiera subir la talla del equipo pero no me preocupa no me preocupa creo que ahora se juegan eh, mucho con cuatro jugadores abiertos y un interno eh, como el básquet moderno así que Está, está bastante normal jugar de cuatro y ser, uh -huh. eh, ser como un perimetral más, digamos estar eh, lejos del canal así que eso tam también te ayuda bastante ¿Encontraron en en, en Pelos Rosa en, en Clemente y en Gaskin realmente la, la tripleta de extranjeros que crees que, que necesita este equipo de ferrocarril oeste? Sí, creo que estamos, estamos bien, ellos se, se adaptaron muy bien al grupo eh, es como realmente tener tres nacionales más que eh, Eh, difícil eso en un equipo con, con tres extranjeros que se adapten de la manera que se adaptaron ellos así que bueno son jugadores que conocen la liga y por algo por algo han vuelto tanto Clemente Gaskin, que por ahí segundo eh, año pero sea con un poco más de experiencia pero eh, evident, evidentemente entienden la liga la conocen y además de jugar muy bien se adaptan eh, son buenas personas porque si no no te contratan todos sabemos como como es acá el ambiente nos conocemos todas y y la verdad es esta, creo que encontramos por ahí lo que necesitamos y bueno ahora depende de nosotros de seguir seguir trabajando y ensamblando no para para ver lo mejor que tengamos qué pasa con ese hipo? Estoy, no no no sé cómo de ayer cómo no lo puedo sacar nada. pero qué pasa te tenés que pegar un susto tener un no susto sí, no, no, tomar no agua qué, qué pasa te juro que no sé qué hacer. de hacer que no me opuse acá. Cuatofuncito, si ve que no te va bien, tomate otro. Sí, con la gaseosa, ¿Eh? tal vez lo potes. Ah, sí, sí, sí, vos, ah, no sabe estoy. Me quiero tirar por, por el cuarto, por la ventana, Ese, si ese hijo fue el que pasa. te hizo saltar en la última claro. pelota y ganarla todo, ¿no? <ríe> y capaz, eso no sé. Porque le pasaste arriba a todo como un camión. Bueno, 4-4 el el, el el marcador, 4-4 el récord, 4-4 hoy la tabla de posiciones para Ferro. En ocho partidos pensaban estar ahí en un 50% de producción con cuatro partidos ganados y con dos partidos este, barra 3 perdidos sobre el final del juego donde podían haberse quedado tranquilamente con la victoria. Sí, no sé si, si, si lo, si lo pensábamos. Creo que como decimos algunos partidos se nos escaparon y bueno el partido de ayer lo ganamos sobre el final. Se puede ganar como lo puedes perder, pero creo que tenemos un equipo como para para dar pelea para estar ahí. Eh, es raro que no, no no hemos podido pisar todavía fuerte del local estamos jugando mejor de visitante que que en nuestra casa pero bueno eso tiene que cambiar con naturalidad seguramente va a tener que cambiar ¿por eh, qué? Y porque generalmente los equipos son mejor, mejor no de ¿por qué ustedes tienen menor rendimiento de local que de visitante? ¿qué le no, eh, es la, el proceso lógico inverso es difícil, es difícil de de, de decírtelo eh, a mí sobre todo me ha estado ha tocado eh, estar afuera en los partidos que hemos jugado de visitantes uh -huh. eh, Esto lo jugué contra San Lorenzo así que eh, realmente no sé es, es, es complicado eh, no sé contra Peñarol jugamos contra un score alto que no no sé si, no, si nos favorecía y ayer jugamos un score bajo y bueno nos ganamos medio también así que eh, no sé tenemos que encontrar un creo que un término medio no jugar ni hacía pero tampoco jugar a 60 porque Sabemos que también es difícil ganar con 60 nadie. Creo que tenemos que levantar un poco más el goleo y entender que lo que lo estamos haciendo bastante bien cuando realmente entendemos las las reglas que Álvaro nos pide, eh, lo hacemos bien y, y bajamos bastante el goleo de los, de los rivales. Lisandro, un gustazo hablar con vos nuevamente. Una gran victoria la de ayer. Felicitaciones. 68 para Ferro, 66 para Gimnasia. Último doble para vos. venías con 9 rebotes y 9 puntos, terminaste con 11 y 9, eh, este ferro que tiene un récord en 8 partidos de 4 victorias y 4 derrotas, eh, a curar ese hipo, un abrazo enorme, nos estamos viendo, dale. Gracias, gracias Fabián, y te, te digo la, abrazo, la... yo a mi, hija, el... a mi hija, a mi hija y ella repite, cuando la agarra hipo, le digo, Oli, decí hipo hipo, si no te vas te destripo, bueno, ella, ella dice que probando, lo dice y la se, se le acaba. Si llegas a, si ahora cortás con nosotros y en voz alta y en el cuarto en Caballito. O lo puede hacer al aire. Ahora. Decís hipo hipo si no te va a te destripo y se te va el hipo. ¿A vos también? Sí, ah, a Damián Fernández el operador. bueno. Dicho un abrazo enorme. Una cuestión vemos, de altura. Chao, chao, chao. Bueno, Isidro Racio. Este... Vos lo no sabías lo de hipo hipo si sí, no te va a te destripo? Sí.